Buenos días a toda la audiencia que sintoniza el informativo Farco. Desde Radio Garabato les informamos que la Municipalidad de San Marcos Sierras declaró de interés público, social y municipal el petitorio que emitieron diversas cooperativas eléctricas contra las asimetrías tarifarias que se mantienen en la provincia de Córdoba. El decreto municipal solicita una discusión sobre este problema que afecta al desarrollo regional y avala de esta forma el pedido de cinco cooperativas eléctricas de la región sobre una pronta evaluación de un informe técnico de la Universidad Nacional de Río Cuarto que estudia la posibilidad de aplicar una tarifa única de electricidad en toda la provincia. Gabriel Cristín Síndico de la Cooperativa de Villa de Soto, así se refería al apoyo político que está logrando este petitorio que están firmando en conjunto los usuarios de electricidad de San Marcos Sierras, Villa de Soto, Media Naranja, San Carlos Minas y La Higuera. Nosotros quisimos armar un bloque junto con algunos intendentes, jefes comunales, el legislador departamental. En realidad, somos este, los que atendemos la necesidad de la gente. Creo que eso ha sido muy importante, ese apoyo. Y no es lo mismo ir como una sola cooperativa, sino ir en bloque. La Municipalidad de San Marcos sierras dispuso entonces con este decreto la colaboración de sus asesores y del personal dependiente del municipio a los fines de la inmediata colaboración con la Cooperativa Limitada de Electricidad. Los municipios suman apoyo político a este pedido de las bases y usuarios de las cooperativas para lograr una mayor equidad tarifaria que permita el desarrollo regional. Carlos Astorelli, encargado de comunicación de la cooperativa eléctrica de San Marcos Sierras, así se refería al tema. La ecuación ha sido simple, las casi 210 cooperativas del interior dan servicio en el 70% del territorio rural, pero claro, a un 30% de los usuarios y por lo tanto, si a eso sumás el consumo estacional y la falta de grandes consumidores, distribuir luz en el interior es carísimo. Bueno, ese mayor costo lo ha pagado siempre el usuario que a su vez ha culpado a las cooperativas de esto. Hoy las cinco cooperativas salen a buscar apoyo en sus Bases para que de una vez por todas se dé una discusión seria sobre este problema. Desde Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras, informamos Pilar Ferrería, Violeta Collado y Cristian Martínez.